Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wailun lil mutaffifin Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ay de los estafadores, ay de los estafadores, ay de los estafadores. Alladhina idha aktalu 'alan-nasi yastawfūn Esos que cuando compran exigen la medida y el peso exactos Wa idha kalūhum awazanūhum yukhsirūn Pero cuando venden dan una medida o un peso inferior al debido Ala yadhunnu ulaiika annahum mab'u'soon Akkazu yna'sibu annahum yus'idun li yawmin 'azim En un día terrible Yawma yaqumun naasu li rabbil 'aalameen Ese día El día de la resurrección todos los hombres comparecerán ante el Señor de toda la creación. Kallā inna kitābal fujjāri fī sijjīn Verdaderamente el registro de las obras de los pecadores incrédulos se halla en el sijjin. Wa man Y ¿sabes qué es el si y yin? Es el destino que les ha sido decretado y el registro de sus obras está marcado y sellado. Y el registro de <tose> sus obras está marcado y sellado. Ay de ese día de quienes niegan la verdad. Alladheen yukaththiboon biyawmiddiin Esos que desmienten el día del juicio final. Wa ma yukaththibu bihi illa kullu mu'tadinn athim Y solo los desmienten los transgresores pecadores. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Si se les recitan nuestras allegias dicen No son más que viejas leyendas Kala bal ran ala qulubihim ma kanu yaksubun No es cierto lo que dicen realmente sus corazones están cubiertos por todos los pecados y las malas acciones que realizaron. Kallā innahum 'al-rabbihim yawma idhil mahjūbūn Y el día de la resurrección una barrera les impedirá ver a su Señor. Summa in son los salo del jahim Después entrarán en el fuego del infierno Suma y qal hadha alladhi kuntum bihi tukadibun Luego se les dirá Esto es lo que negaban Kalla inna kitabal abrari la fi illin Verdaderamente el registro de las obras de los creyentes virtuosos se halla en el illin Wa ma adraka ma illin Y sabes que es el il liing kitabum marqum es el destino que les ha sido decretado y el registro de sus obras está marcado y sellado y yashhaduhu al muqarrabun y los ángeles allegados a abah dan testimonio de ello in los abrarán en uním en verdad los creyentes piadosos gozarán de las delicias del paraíso alalaraikun contemplarán todas las gracias que allah les ha concedido reclinados en divanes Te'arifu fi ujuhihim nazratan na'im. En sus rostros se apreciará el brillo de la felicidad. Yusqawna mir rahiqin makhtum. Se les dará de beber el néctar de un vino puro sellado. Khitamu humisq. Wa fi dhalika falyatanafas almutanafisun kujo ultimo sorbo sera de la fragancia del almizcle que por el compitan obedeciendo a su señor en esta vida quienes lo deseen wa mizajuhu min tasnim y y estará mezclado con agua de tasnim Aynai yashrabu biha almuqarrabun el cual es un manantial del que beben los más allegados a Allah Innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun ciertamente los pecadores incrédulos se reían de los creyentes en la vida terrenal Wa idha marru bihim yataghamazun Cuando estos pasaban ante ellos se guiñaban el ojo unos a otros mofándose de los creyentes Wa idhan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin Y cuando regresaban a sus familias lo hacían satisfechos de su actitud. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون Y cuando los veían, se decían: Realmente esos están extraviados por seguir a Muhammad. وما أرسلوا عليهم حافظين. Mas no era de su competencia juzgarlos. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. No obstante, el día de la resurrección. Los creyentes se reirán de quienes rechazaron la verdad. Al-ara'ik yaunzurun Y contemplarán el castigo de quienes negaron la fe, reclinados en divanes. Hal thuiba al-kuffar ma kanu yaf'alun ¿Acaso quienes rechazaron la verdad? no obtendrán su merecido por lo que hicieron